primero, <risa> las buenas las malas, las buenas es que es pareja y generalmente eh, viajamos con mi esposa eh, a todos los seminarios, a todos los eventos, eh, generalmente están la bella y la bestia, pero esta vez si estuvieron de malas, nos tocó solo con la bestia, <risa> no, ya vienen unos segundos, va a estar acá, eh, viajamos con nuestra niña, es una de las cosas de este negocio, es poderlo hacer en, en familia, es Y yo que esta tarde no sea simplemente para las personas que vienen por primera vez o para las personas que tienen algún tiempo en el negocio, no sea simplemente eh, por pasar un tiempo, por cubrir un programa, sino que realmente a partir de ahora eh, sucedan cosas extraordinarias en su negocio. Porque lo que estamos viviendo y lo que estamos diciendo es que realmente están pasando eh, cosas increíbles en el negocio. Vamos a hablar de de momentum, de ciclo rápido, de muchas cosas que para los nuevos... A propósito, ¿quiénes vienen por primera vez a un seminario? ¿Cómo se las personas que están por primera vez en este seminario? Y la más cordial bienvenida. en un seminario la verdad no era fácil eh, entrar en un ambiente como este porque en el ciclo en que nos movíamos no, no había tanto entusiasmo como lo que se puede ver acá. ¿okay? Y para nosotros de todas maneras era algo diferente, pero no nos fijamos en, en la firma sino en el fondo de lo que había y... Gracias a que asistimos a seminario obviamente muchos aspectos de nuestro negocio y aspectos de nuestra vida comenzaron a cambiar. ¿okay? Eh, de verdad para nosotros es un placer estar acá. Eh, yo le agradezco a todo el equipo de Spromer, a todos los diamantes aquí representados, desde aquí y cada uno de los diamantes son muchísimos y cada vez hay más y más diamantes y, y en todo un día muchos diamantes de esta sala, van a salir muchos diamantes Y yo les agradezco a todas las personas del equipo de Tonex tener la confianza en nosotros, por haber la, la confianza en nosotros, para transmitirle algo de nuestra experiencia y sobre todo compartir algo de las vivencias en esta actividad. Yo ¿okay? quisiera saber eh, cómo se ha que son empresarios, que ya son empresarios independientes. ¿okay? Bien, un alto porcentaje. De, ¿Qué es lo eh, los empresarios eh, que llevan más de dos años? quedan las que llevan menos de dos años, entonces que llevan menos de un año, bien. Bien. gracias, por eso eh, podemos saber hacia quien nos vamos a enfocar, es un público bien diverso, hay muchos temas para tratar hoy y no importa cuanto tiempo lleve, es importante El de una determinación, el de una determinación, eso va a ser uno de los temas centrales nuestros. ¿Qué sucede cuando tú tomas determinaciones en tu vida, en este negocio o fuera del negocio? Entonces, ¿qué va a suceder cuando estoy hacer algo? además de la decisión, ¿qué le pasa sin compromiso? Entonces, nuestro objetivo es que hoy salgan ustedes tomando decisiones en relación a su negocio y a su futuro. No se trata de que estén un seminario de mar, recuerden eso. Al final, ustedes no pueden pasar por dos o tres horas de su tiempo 3 horas, 4 horas, 3 horas y media de su tiempo, simplemente escutando, buscando algo que realmente les mueva a, a hacer cosas grandes dentro de su negocio y dentro de su vida. Y para las personas que están por primera vez, ya en la mano cuando toquemos algunos temas técnicos que pueden ser un poco adelantados, pero ya después que su, su equipo de apoyo se va a sentar y lo que no podemos sea, explicar claramente, ustedes la larga son cosas también sencillas, la persona detenidamente lo va a explicar, pero lo si queremos avanzar porque entendemos el momento en que está el mercado, entendemos nuestro compromiso y el compromiso de todos como líderes de un mercado y sería eh, una lástima desaprovechar lo que está pasando en Colombia. Vamos a hablar de futuro, vamos a hablar a referirnos un poco al pasado, pero como decía uno de nuestros líderes, agua pasada no mueve molinos y eso es cierto, no podemos mirar hacia atrás. Justo que nosotros hemos tenido un pasado bueno, otro no tan bueno. Vamos a hablar del presente, el momento que estamos viviendo, pero sobre todo vamos a hablar del futuro. Hacia dónde nos estamos proyectando, hacia dónde está proyectando el liderazgo de este negocio y entendido como un liderazgo dentro de un entorno mucho más amplio. Es importante entender que, que no estamos aislados, que formamos parte de, de un entorno más grande, de un entorno económico más grande, como tenemos una función social que todos vamos a hablar durante durante la primera parte y es importante entender hacia dónde vamos. Si uno no sabe hacia dónde va, cualquier cosa le puede pasar y eso sucede a todo nivel. Es importante saber dónde estamos ubicados hoy en día y sobre todo hacia dónde nos queremos dirigir. Algunos de ustedes yo les preguntaba, para que les preguntaba cuánto tiempo llevan en el negocio. Y esas personas que llevan aquí 2 años, personas que llevan 5 años, personas que tienen un mes, un año, personas que están evaluando la propuesta. Pero lo importante es que sepan todos independientemente del tiempo que lleven que estamos en un momento crucial para tomar decisiones dentro de este negocio y decisiones de calidad. Lo que estoy convencido es que para las personas que llevan menos tiempo las personas nuevas va a ser mucho más fácil de entender de lo que estamos hablando. Los que llevan más tiempo tienen un doble trabajo. Orar un poco la programación que traíamos dentro del mismo negocio para colocar información nueva. Hace un año nosotros tomamos unas decisiones importantes que nos llevaron a este nivel y no solamente eso, sino que hicieron que se dieran cosas extraordinarias en la organización y muchas, y muchas otras cosas. Pero lo más difícil que me costó a mí fue lavarme el cerebro. algunos de ustedes vamos a lavar el cerebro y ya están levantando manos. No, no se atrevengan que, que estamos aquí para lavar el cerebro y la verdad es que sí lo vamos a hacer. ¿Ok? Porque es cierto nuestro entorno y nuestra comunidad, las noticias, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, obviamente nos dice hay mucha información contaminante y necesitamos algo para comenzar a limpiar nuestro cerebro, información que reemplace, esa información que no nos, eh, anterior que no nos había dejado ir hasta el punto donde, que, donde queríamos ir, donde queríamos estar. ¿okay? Entonces es importante para los que llevan algún tiempo asumir que no saben de este negocio, asuman esto. Yo en momento, después de que llegamos al... al la calificación, la primera decisión nuestra es hacer de cuenta que estábamos comenzando, no nos podemos quedar con las glorias del pasado, este está estudiando, es <ríe> nuevo pero está estudiando, ok, y, te, y siempre hay que tener esa mentalidad, no es una mentalidad de inconformismo, de que nada te satisface, no, no se trata de que disfrutar cada cosa, pero tener una mentalidad de ir hacia adelante, el ser humano hace cosas por por insatisfacción, o sea, por dolor, o hacen cosas por una motivación mucho más alta, por conseguir placer o por conseguir algo que no tienen en Eso es importante que lo tengan. ¿Okay? ¿Usted se mueve por dolor o se mueve por placer? Yo me moví por dolor, me costaba trabajo ver la película en grande en ese momento del placer. En los dos momentos más importantes de, de mi negocio también más importante de mi vida. ¿Y ustedes van tomar dos decisiones, y con esposa hemos tenido estos días tiempo de hablar... Meses, en no habíamos tenido mucho tiempo de, de hablar, sino de trabajar. Y, y nosotros, hemos hecho una, re, una retrospectiva de qué, nos, qué ha pasado en los últimos meses, porque qué es un cambio entre de nuestro propio negocio y qué está pasando en Colombia en el negocio sobre todo qué va pasar. Nos damos cuenta que eh, muchas veces, en el caso de los que nos movimos por una insatisfacción, porque estábamos cómodos, pero a veces estar cómodos no es muy bueno, estamos acomodados más bien en el donde, donde habíamos llegado y probable, probablemente para personas que no estén aquí eh, que todavía no estén dentro del negocio probablemente les puede estar pasando lo mismo que si tienes una actividad, referente gerente de una compañía eres presidente de una compañía eres dueño de tu propio negocio empleado, lo que sea autoempleado y llega un momento que te y te que si no haces algo puedes seguir en el mismo punto con están dando a nivel económico, es probable que, inclusive, retroceda con poco. Estaba leyendo ayer eh, algunos indicadores de la economía en la región de América Latina y se habla de, de una desaceleración de la economía del 1% en este año, es una de las predicciones, y del 2% en el año 2002. ¿Ok? Pero... Algunos les puede preocupar eso, pero nuestro negocio creció cerca del 130%, entonces todo depende de cómo se miren las cosas. O sea, si si lo, ponemos de, lo ponemos sobre la mesa y miramos qué está pasando en la economía, y qué está pasando en nuestro negocio, nos damos cuenta que aquí hay algo raro. Y ojalá para los que vienen por primera vez se sientan un poco incómodos y se sientan un poco raros acá, con el entusiasmo. Y eso todavía no hemos comentado no hemos calentado todavía vengan los reconocimientos, cuando vengan otras cosas, realmente eso les va a mover. Estamos en un momento crítico dentro de nuestro negocio y ese momento, como les decía, tiene que ver con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay una crisis mundial, tanto la palabra crisis es una de las palabras más más nombradas hoy en día, pero hay una crisis sobre todo, un estado mental de crisis, pero aún así hay negocios y actividades que hoy en día están and ejemplo la ciudad nuestra la nuestra está creciendo. La, nuestra la razón principal es que no vendemos vendemos oportunidad. Vendemos un cambio de vida. Cuando tienen va tomar otra dimensión. diga la palabra empresaria la bueno, Vamos a ¿sí? ver, ¿Sí? ¿Sí? usted bueno. si alguien se muere. Del lado va a levantar la mano. Está. están sucediendo grandes cambios en la economía, eso no es un secreto para nadie, eh, los sistemas tradicionales de negocios están cambiando las modalidades de la contratación, todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor nos está tocando de una u otra manera, la, los vestidos masivos, la privatización de las empresas, todo que está sucediendo a nuestro alrededor de una u otra forma tiene que ver con, con lo que nos está sucediendo, pero paradójicamente para nuestra actividad, usted se pregunta por qué en este momento económico está funcionando también bien. Porque hemos tenido a nivel de Colombia y a nivel de toda la región, hemos tenido un crecimiento tan grande. La principal razón es que la gente está buscando oportunidades. Personas que hace 4, 5 años, 3 años no habían entendido esta propuesta, hoy en día lo están viendo como algo serio, algo que tiene proyección. Hoy en están entrando personas que probablemente no tengan la suficiente visión y les faltará 2 3 años para ver lo que va a suceder dentro de este negocio. Pero entre 5 o 10 años ya la gente va a entender que no es una moda. Cuando comenzamos hace 5 años, la mayoría creíamos que era una moda. En principio si llegaron a pensar que era un avión o que era una pirámide. Es un avión pero bien sólido, se ha tenido durante 5 años y 40 años en el mercado mundial. Eh, y cada vez, lo más importante es que las personas están dando cuenta que es un negocio serio. Es un negocio sólido, sobre todo que hay mucho futuro acá. Vamos a hablar de futuro. Y para, para saber qué futuro quiere, lo tiene que ubicar. Quiero llegar a un momento de su vida Yo no sé si el momento sea ahora Yo no sé si el momento va a ser dentro de un mes, dentro de un año Dentro de un año, pero Es un momento de su vida, es un momento de determinación Y nuestra vida está hecha de, de decisiones De pequeñas o de grandes decisiones Si usted mira dónde está hoy en día Probablemente es el resultado de una decisión Que usted ha hace algunos años Y si usted analiza Dónde va a estar dentro de 5 o 10 años Es el resultado de una decisión Que se pone hoy en día No tengo ustedes, pero hace unos meses yo me fui a pensar sobre eso. Yo dije, para tal edad, para determinada edad, yo quiero que mi vida sea bastante diferente, bien diferente. No sabemos mal, la verdad. Habíamos llegado a un nivel intermedio dentro negocio, donde bueno, pero el problema precisamente es ese, que es bueno. Entonces, a forma eh, después de, cuando escuchan la historia, después de ciertas privaciones por tres años, después de situación de edad, de, de situaciones económicas difíciles, llegar a, a, a ese punto donde estar, tienes un buen ingreso, tienes reconocimiento, tienes un buen estilo de vida, eh, resulta un poco difícil. Entonces ¿okay? le digo es que el, el éxito en este negocio en cualquier actividad un camino más que un destino. Muchas personas queremos llegar a una meta, yo sé que algunos dicen yo quiero llegar a esa meta porque dentro de su película esa meta es, representa algo, llegar a una meta de diamante o lo que sea, representa algo, representa un cambio de vida, probablemente ustedes con, con sus diamantes o lo que a través de los eventos, de las revistas o, o incluirá el estilo de vida, ustedes dicen yo quiero llegar allá, ¿Okay? pero resulta difícil llegar allá si uno no tiene una visión mucho más mucho más grande que la que pueda tomar, lo explico mucho mejor. Si se una fotografía va a tener una imagen, una imagen fija usted saca la fotografía y tiene esa imagen, pero si usted quita la cámara, probablemente el canso algo, ¿cierto? Pero fuera de la cámara hay algo mucho más amplio, eso nos ahorita que llegamos a este nivel a nosotros. y de las personas nos han bueno, ¿cómo se siente como diamantes? ¿Cómo es la vida de diamantes? Estamos comentando a vivirla, pero lo primero que vimos es, que es mucho más grande de lo que nos había mostrado está comenzando ahora, algunos van a comenzar, algunos ya llevan un tiempo, pero lo importante es una determinación que con relación a su negocio. Entonces aquí hay personas que por ejemplo llevan años o meses haciendo todo lo que hay que hacer y no están satisfechos con, con el porcentaje de crecimiento que tienen. ¿Sí? Hay personas que probablemente lleven menos tiempo y han crecido y, y no están entendiendo qué es lo que está pasando, pero están creciendo. ¿Sí? Pero también hay personas que llevan tiempo... Que han sido persistentes y que hoy en día están en un punto de crecimiento o sea, estamos en, en un momento increíble dentro del negocio se va por dos razones, o por dolor o por placer por incapacidad, en el caso nuestro nosotros nos movimos por incapacidad porque ya habíamos llegado y no nos motivaba recalificar a ese fino, llegar a ese nivel ¿okay? algunos ustedes, esa no va a ser su motivación su motivación va a hacer llegar a algo mucho más adelante Algunos de ustedes van a hacer por conseguir sueños de placer. En los sueños de placer usted puede encontrar una infinidad de, de, de temas, de cosas. Contra la visión del negocio, antes de eh, preguntarse por qué, hay que preguntarse para qué. Eso es bien importante, hay una gran diferenciación. Muchas veces nos pasan cosas la vida y nos por qué a mí? Por ejemplo, ¿quién uno de ustedes ha tenido dedicado? ya tiene una situación donde en ese momento le resulta difícil pagarnos, yo pregunta por qué hoy día, no día no le suceda a otras personas que no son buena gente como yo, pensará usted. ¿Eh? Ese es el porqué. Pero si usted se pregunta para qué hay un propósito, probablemente Dios o alguien le ha, le ha puesto esa situación para que usted crezca, para que usted y la sobrepase. Y lo mismo se sucede en el negocio. Cuando usted en esta actividad, cuando usted arranca, cuando usted inicia, lo primero que se debe plantear es para qué lo quiere hacer, qué es lo que quiere conseguir en su vida, cómo, cómo está viendo usted su vida dentro de 5 años, dentro 2 de años, dentro de años, es una pregunta difícil de hacerse, inclusive ya llevando un tiempo entre de negocio difícil de hacerse, ok, y dentro de eso lo primero antes de de tomar una determinación, yo sé que ustedes vienen aquí buscando la técnica, muchos nos han preguntado en estos días, bueno, ¿cómo se hace? Está muy afanado desde el cómo, no cómo va a aparecer, está claro para qué, es okay, más importante. Muchos de ustedes están preguntando, bueno, pero ¿cuál es la técnica? Yo estoy haciendo esto, estoy creciendo, muchos de ustedes están creciendo muy bien, pero ¿cuál es la técnica para, para hacerlo? Y antes de, de la técnica tiene que una visión, ¿cuál es tu instinto relación al negocio? ¿Dónde quieres estar dentro de algunos? ¿Qué es lo que estás imaginando dentro del negocio? Nosotros imaginábamos un, año un negocio inclusive no tan grande como resultó después de un año. Pero algo no hay algo muy fuerte. Contra hay algo en pasos. El primer paso es el sueño. ¿Ok? Y yo como empresario, primero que todo Mejor, ¿okay? Entonces no puede ser uh, Cambiar un carro Entonces no puede ser algo tan simple como uh, Que su esposa se libre en un trabajo Entonces no puede ser uh, Estar viajando por algunas partes del mundo Entonces no puede ser uh, Comprar ratas bonitas para para, usted, para para su pareja Para sus hijos Entonces no puede ser, ser Pero primero que ¿no todo no va a si no hay sueño Yo creo que algunos de ustedes pero hace un año nosotros tuvimos que volver a revisar los sueños con la esposa tuvimos que los, comenzar a revisar los sueños. porque si se ve lo siguiente entras a este negocio y anticipo los que van, entrar, que van a entrar entras a este negocio y entras con en la motivación de un sueño porque de eso otras personas que realizaron sus sueños y dices, se puede, yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer es de las personas que más nos conocen que llevan algún tiempo en el camino por nosotros Y bueno, en ese momento una creencia increíble, porque nos conocían. Resulta es más fácil, ¿ok? Que para aquel que no nos conoce, pero los que nos conocen, especialmente mi familia, mi familia tiene una convicción impresionante de que cualquier ser humano pueda llegar a diamante. Porque me conoce muy bien. ¿Ok? Pero eso me va a hacer uno porque simplemente ve que otro hace, eh, ve que otras personas con ese negocio conseguieron sus sueños. pero pasa tiempo y normal que en el proceso, en el camino haya algunas dificultades y como dificultades comenzamos a hacer lo que estábamos planteando en ese tablero lo que estamos planteando en esa picarra cuando iniciamos en el negocio le planteamos la persona que puede conseguir sus sueños que puede viajar por el mundo, que puede tener la casa de sus sueños? puede garantizar la educación de sus hijos, puede tener tiempo libre, etc. y se lo pintamos Pero como estamos creando negocios, ¿ok? Como somos empresarios obviamente y okay. lo que hoy no se que somos empresarios, ¿no? <risa> <risa> <risa> que tenemos que trabajar pero nosotros mismos que tenemos de desarrollar adultos, va a haber dificultado ¿okay? yo, yo no he visto ningún empresario que a la noche a la mañana haya creado un agujero mismo... <risas> no puedo no escribir quedate parada <risas> que a la noche a la mañana haya creado un agujero que haya hecho eh, su... lo que haya hecho sin algún esfuerzo sin en el camino es normal tener todo eso en el camino Cuando las cosas no de la noche a la mañana, cuando tienes que trabajar tanto sobre ti mismo, tienes que tener algo de paciencia y de consistencia, ¿ok? Entonces, ya comienzas a negociar. Dices, yo he tanto tiempo en negocio, yo he 6 meses y no he al 12%, ahí no está, no he al 12%, entonces ya comienzas a bajar el entusiasmo y comienzas a bajar los sueños, tus propios sueños. Tienes trato, por ejemplo, porque quería decir Mercedes Benz, para colocar un ejemplo simple, ¿ok? Pero ya tú siempre has conseguido el mercado y comienzas a hacer lo que estabas planteando, lo que estabas criticando, comienzas a bajar los niños al tamaño de los ingresos, ¿ok? Porque, ¿para qué Mercedes? Si los impuestos de los Mercedes son carros, ¿ya? Para que un carro es contador, entonces comenzamos a bajar los el otro carro es un poco más modesto. Y entonces sigues ¿sí teniendo dificultades y comenzamos a bajar más los 100? Pero si que tengo este hilo no es simplemente cuestión de mandarle a arreglar, yo con eso me defiendo, ¿ok? Y comenzamos a bajar los sueños. Y cuando perdemos la perspectiva del sueño es cuando no avanzamos, en el en, en la vida. O sea, lo más importante es tener un sueño permanentemente. No importa cuánto tiempo lleven, hay que revisar los sueños. Nosotros acabamos de nivel y lo primero que estamos haciendo es mirar sueños que queremos de aquí en adelante. Obviamente se abre un panorama muy amplio, pero hay que tener que tener claro que lo claro, que si uno quiere, ¿ok? Después de tener un beso ardiente. Si no hay un beso, pues se por dentro de un kilomotivo, y si usted grande, no va a sacar nada. Probablemente para usted, si usted no es una casa porque ya la tiene. Probablemente para usted, si usted no es tener carros, no es la educación de sus porque usted es económicamente muy bien organizada, y ya tiene presupuestado eso, no es ninguna de estas cosas. Entonces usted toma sueños prestados, pero no es lo realmente lo mueve. Yo sé que si nos quisiera modelar con ustedes y usted, si le preguntáramos ¿qué que usted lo mueve? ¿qué es que usted muestra? ¿qué le, usted, con esa energía? Seguramente sería algo diferente de una persona a otra. Y nos encuentran con los sueños más insólitos entre las personas del negocio. Quiero no tener un deseo de que de tiene una perdón. Hay unos ¿Y tú querés una camioneta? Una 4x4. Una camioneta bien dotada. ¿Cuál es la técnica? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vaya al confeccionario, ¿cierto? Pida sí, con camioneta. Si puede, déle una vuelta, monto. ¿sí? Haga lo que quiera con ella. Devuélvale con ella les gusta el olor de los, de los carros no es nada, uno no es más de carros, cuando está en el edificio es delicioso para ¿Okay? familiarizarse con es. es igual para todo, es la misma técnica para todo es con el mismo deseo ardiente cuando usted está por ejemplo, que son novios están de náviles, siguen siendo novios a pesar de los años, de que pasen con eso, cuando uno está, está en esa etapa de y todo es de la novia, ¿cierto? Había estado horas con ella y ya se me el carro o el transporte o lo que fuera, y estaba la billetera y estaba la foto de ella, tenía el mechoncito del, del recorte de, de, del cabello. Olía de su aroma, no de llegar a la casa y ya la estaba llamando, ya la estaba extrañando, ¿okay? mismo, ¿okay? Ahora, un mismo ejemplo de la pista para la camioneta, cuando es que... Es la misma técnica, pero una técnica para diferentes temas. Es de tener metas a corto, mediano y plazo. Yo sé que algunos de ustedes perfectamente claros sus sueños, que tienen clara la razón por la cual entran en este negocio. Es más, no tienen tan clara que las dificultades no han sido tan grandes como su decisión. ¿Por qué? Porque tienen claro el sueño. Pero algunos no tienen clara la meta. La meta tiene que ver con una palabra muy sencilla que se llama Lo más difícil cuando uno una meta es colocar la fecha, y ahí es donde nos tiembla la mano, cuando vamos a colocar una fecha. Yo no sé le si, levanto la mano, pero no sé si tienes ya tu fecha de diamantes. ¿No puedes colocar una fecha? Si tienes ya tu de esmeralda, tu de platino, es la meta que tengo. ¿okay? que colocar una fecha, y si no meta, la, la fecha tiene que estar en cemento. el plan tiene que ser flexible, tiene que estar en arena. Vamos a preguntar cuando hablamos con algunas personas del grupo la mayor dificultad es a coletar de las personas quieren llegar a diamantes, quieren llegar pero no tiene no se apruebe a coletar una sexo. Y la y la vive cambiando. Quiero decir una a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo y dentro de la tabla entonces ustedes que, que la forma que está presentando ayuda a que ustedes establezcan sus notas a corto, mediano y largo plazo y ustedes van a dar la gratificación más adelante vamos a dar un poquito de tabla de enfoque para complementar algo ahí. y después de eso viene la planificación muchas personas muchas ¿no personas no tienen un plan de acción quieren la nota Tienen el sueño, tienen el deseo de ardiente, tienen el deseo de la cosa, pero no tienen un plan de acción. El plan de acción no tiene que ser perfecto. Ustedes miraron nuestro plan de acción de hace un año. Cuando usted materiales que hay hoy en día, usted dice, ¿qué es esto? Es, es, es increíble, las herramientas tenemos hoy en día son, son increíbles. Finalmente, otras personas terminan direccionando la vida de uno, terminando que uno es. Hace cinco años, yo he empleado... Es una de las mayores ganancias A nivel diamante poder, Inclusive a nivel de diamante Es poder tener control del tiempo Poder levantar uno a la hora que quiera Y si se quiere levantar Si no, no hay problema Poder estar Todo, día en, casa, todo día en pantaloneta En un en Bogotá En su adora, lo que sea Poder estar el día En silla, en lo que sea Y que casa, casa Haciendo lo que usted quiera Pero sin sentimiento de culpa la gran diferencia Porque en la casa se tiene un medio siempre libre en todo pero están preocupados cuando pasando tienen sus procesos pero en las cuentas ¿ok? como quiere decir es de estar de 5 años si usted tiene 17 años dentro de 5 años va a tener 32 años no importa su posición política mientras usted tiene calanzas a tener 32 años si usted tiene 40 años va a tener 45 años para proyectar la vida de pero hay que hacer el corte yo le ruego, que se hace el tiempo para hacer esto, para programar sus próximos cinturones, o por lo menos ¿a? en donde quiere pero esos cinturones tienen que hacer videos con mucha intensidad, pero claro, una de las cosas que más trabajan a nosotros como empresarios es trabajar con nosotros mismos, carnal ya tiene que parar, yo no sé <risa> si no, <dice> <risa> que era una a buscar de hablar con alguien que contestara. No, no me decidí a estar en lo mismo. la la no se natar, no sé, animarse eh tener acá la misma dinámica, la misma personalidad. Bueno, teníamos a un jugador de anime y mi colega terapeuta íbamos el dominio de las emociones, cuando lo dominio emociones no es emocionarse, no, no, no estoy diciendo que no se debe al contrario, es cuando más emocionado debe uno. Y entender que si en el trabajo de uno mismo tiene que la experiencia de otro, aceptar por ejemplo los libros, aceptar que recibe otras personas que tienen éxito, aceptar una de las que no tiene la verdad revelada por muchas que tenga por muchos títulos que tenga otras personas que probablemente o sea de cosas o más aceptar que uno puede ser líder saben en su casa debe ser líder en empresa debe ser líder, en, en alguna parte aceptar que uno está es es cambio que la mayoría de nosotros estamos en constante cambio y es peligroso uno de los, de los temas peligrosos de este negocio es cuando estás conquistando niveles que ya llegaste, y que pasar eso. Nosotros eh, en el espacio llegamos al nivel de esmeralda, a nivel uno, y creímos que ya habíamos llegado, nos fuimos cómodos durante tres años. se vivía mal con la esmeralda, creamos. De verdad poder, que yo soy que soy esmeralda. yo para, para hacer una calificación y a las personas del grupo y las personas que están calificando aquí en Colombia él que la diferencia entre unos y entre los que están creciendo los que no están creciendo como, como si fueran los que toman una determinación pero no están dispuestos a tener el compromiso ¿Okay? la determinación tiene que ir acompañada de acción inmediata y de compromiso al 100% no al 99% Si puede hacer algo al 100%, si no, lo puede, puede hacer a nivel adicional, puede cliente, puede ser eh, empresario, por ejemplo... vaya acompañada un compromiso al 100% cuando un compromiso al 100% no puede ser el 99% imagínate un sacado de estos antiguos que se con clavos que tengan 99 clavos hacia abajo y uno hacia arriba el 99% de efectividad un solo clavo le va a incomodar imagínate que se explica el 99% el 100 lo sea aquí él, el 1% no el 100% o no el compromiso tiene que ser el 100% ¿sí? cuando uno quiere si compromiso no puede ser selectivo no puede ser selectivo porque, porque me gusta o no puede ser selectivo porque viene, persona, porque viene tal persona no podemos ser selectivos en el compromiso y no podemos prejuzgar pero cuando se puede escuchar un caso que usted no le no haya dicho absolutamente nada. nada pero para esta persona ha sido lo más increíble que ha escuchado hacer con su debilidad por ejemplo una para usted está empezando a hacer una para una edificación si quiere la edificación por ejemplo de eso de vacación hay una nota, mucho les ha pasado nos ha pasado, le vamos a hacer una nota y nos damos 8 días de vacación pero eso es, tomamos esos 8 que es el día de mañana viajemos y al estilo realmente en el bus ¿Okay? entonces hay que No puede ser gratis, no es de gratis. No se, no se trata de hacer sacrificios tampoco, se trata simplemente de negociar, de posponer algunas cosas que no son, no son prioritarios, pero que el día mañana usted pueda hacer lo que realmente le gusta hacer. Nosotros tuvimos que dejar de algunas cosas que nos gustaban mucho. Yo estuve viendo el y hace un año dejé de ir al gimnasio porque eso me quitaba tiempo, para mi neta de diamantes, lo largo de ir al gimnasio pero en este momento y el punto donde está el negocio es que necesitaba dejar de ir al gimnasio. Algunos dicen, no deben estar dispuestos a hacer eso. Ahora, no, no, yo soy educador físico, no lo estoy, y si es que hacer es una cosa que es saludable y muy positiva. Por ejemplo, en un caso particular, y el hecho de haber tomado esa decisión, me ha permitido que ahora vaya al gimnasio, esté a las que quiera y... me doy cuenta una cosa gimnasio no hay solamente en caño en, en cualquier parte del mundo hay gimnasio es más divertido porque conoce nuevas máquinas conoce nueva gente eh, es, es diferente, hay más variedad ¿okay? pero dejamos de ir al por un por eso este cuerpo tan atletico en lo que quieres <risas> hacer es que si quieres tener una mesa un grupo disciplina. Tomar decisiones con una disciplina en el en, en el y al final de la vida. Y los hábitos pues, son los que realmente determinan nuestra vida. Por eso, un momento casi interesante, yo recuerdo que en que uno toca un fin en la navega, no hay que hacer nada de. Eso. ¿Okay? Bueno, entonces con la suerte que equipo de que me esté trabajando la tabla de toque, la profundidad y que con una línea y en su lateralidad, pero es otra línea que corre y eso puede pasar. Nosotros ahora mismo tenemos casos de personas que durante más de un año no estuvieron en el negocio, regresan al negocio y ya son platos. tenemos que aceptar, porque trabajamos la profundidad de ellos. No nos frenó que en ese momento esa persona, el frontal nuestro. que está dispuesta a servir. Por eso se tiene que cambiar de quitar los años de aquí para que no hay otra persona. ¿Qué es lo que se llama? lo que hace es que se puede conseguir en un periodo de 3 a 6 meses, si se hace bien, ¿eh? Porque muchas personas no tienen el espacio correcto de entrenamiento, entonces su marca es... Si su marca no está aquí, pero usted se da cuenta que su marca no lo movía lo suficiente. Y usted está obsesionado porque es latino. Pero no se mueve porque su esquina no le da el cambio de vida, su función es así. Entonces se presenta aquí, usted dice, una nota, una nota es lo que más le matúa él va a ser diamante pero no lo consuelo pero no lo consuelo a ser diamante porque la nota de la nota es un modelo bajando el video de ellos ¿ok? para muchos de ustedes la nota de la nota de la nota para el distribución no es tan malo, como yo estoy diciendo distribución, pero si me pasa tiene que ser diamante la nota y la nota tiene que ver con él y lo consuelto en comunidad de estudios Para algunos de ustedes, la nota no opinión, final, más, pues, de trabajo, la mm -hmm. es la nota un consejo la nota es que la primera nota debe ser esmeralda, ¿ok? Porque si usted se importa el resultado. Si usted está enfocando tres personas? Entonces ya, la actitud de servicio ya no si te preocupes de cómo, entonces, personas, Que de de y no es usted es el fin, el que hay de, hacer, de, hacer trabello, de atención, en principio pero si se hace consistente en un que después los resultados de los productos entonces, por ejemplo, si usted no tiene la meta correcta lo tiene la meta para el productor de la meta hay que tener que la meta y para el productor para el Entonces, nosotros en la solicitación la segunda parte que nosotros tenemos que llamar una nota de 100 personas ahora tenemos que la noción que ya la nota que algunas personas que no ya nos comenzaron a dar no diferentes ¿ok? las personas del grupo en el que me ayuda a trabajar tendría que que me a no contar no que me voy a servir pero no que me, me voy ¿No a tener la red más grande en el mundo porque yo estoy a servir no que no sirve, me sirve? por qué hay que estar discutiendo con su programa por qué hay que mencionar la escena eso se me puede hacer por qué hay que hacer se hicieron una logia cuando uno se tiene a lograr este, que, que se pareja eh, con la que reciba todas las condiciones y todas las logias y el 9% entonces es los, si se va no a hacer ahí me van a pasar por el 9% entonces vamos a hacer 90% de la cima ...y los minerales de Neralda, no está adoro. ¿Eso? La verdad es que esto es como son. No hay arreglada aquí nada. Pero no hay que decir que las personas de este filtrado son las tareas de uno. Las dos trabajadores tienen que decirle que yo no hay nivel de Neralda. Pero lo que nos dicen, es que trabajaban en la empresa. Y que trabajaban en la empresa de los trabajadores, trabajaban los ayer, el domingo y el domingo más, para nada de un año que hace 15 horas.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 Y en nuestro sitio de apoyo llegó eh, me, me dijo que pues ya se pueden dedicar 100% al negocio. Al principio es, es difícil, al principio cuando usted está, yo no sé qué es lo que usted me dijo cuando ya están muchos clientes cuando están 100% al negocio, es extraño, y en más si usted está ganando dinero. Y se refiere a una cosa como esto, que es un negocio residual. se siente desiditado al principio. ¿Sale? Hay como un sentimiento de culpa, Estoy llamando de dinero y estoy haciendo campos y cosas que... que tienen de dinero y me de mi grito me, sí. me. And, a dar a hacer ese plan. Mientras que estoy trabajando de dinero y me voy a dar ese plan. Para conseguir un movimiento de no se justificara. Acá es la la tiene. ¿Qué es lo que que se llama el a llevar de una organización y es muy importante, yo que me siento que es tan importante saber los de una persona que se puede decir la persona que no mucho tiempo lo que es lo que pueden, que lo vean todos estos dos de los dos dormitores, ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? de su tipo de apoyo no importa si tú crees que eres no superior a él que sabes más, pero más inteligente que conoces más de este negocio o edifican lo que conviene la gran diferencia entre nuestro y otros negocios similares el mercado no es muy difícil o negocios similares la gran diferencia no es promoción. hay dos importantes en este negocio, saber promover no es importante saber hacer, pero más importante saber edificar lo más bien que nosotros tenemos desde mi punto de vista y la edificación rota y control humana ok aun cuando te doy bien sea difícil edificar una vez que te van a pensar y te digo esto hay que ser práctico de, ¿Okay? de tratar ¿no? ¿De, de estudiar y encontrar algo ¿Okay? bueno para la mayoría de las personas que no hay una edificación de negocios con esto ya ya tienes algo de hacerlo permanentemente por ejemplo me siento edificado en el equipo de apoyo que tengo y no importa el nivel si me siento en el equipo de apoyo ¿eh? Y el entonces hay que continuar trabajando en equipo con, el, con los con el game y con los cross line o con las personas de otros grupos alguien dice que lo que va a hacer no es el cross line sino como está el de la otra persona ¿por qué no te interesa cuánto está ganando la otra persona? el problema es además que a nuestro equipo tampoco le interesa la cuánto siente está ganando Yo que cuando se me pregunten que esté un camino de que se hacen los que se hacen los No te lo voy a decir ¿dónde está el camino? Entonces, 10 años, 10 años, trabajar con la piel o trabajar con los ojos ¿Okay? Cuando trabajas con la piel Tú te hagas puestos como esos, okay? Porque tú sabes que diamante neces Necesitas un proceso como persona Necesitas tiempo, necesitas armar una organización Aprender unas cosas, asistir a muchos eventos Replicar muchos pasos, recorrer muchos kilómetros Necesitas tiempo, ok Pero si no, no puedes trabajar de verdad? Entonces tienes trabajar bajo cuenta en las veces que nos dan las preguntas para no tropezar, una vez y vean que se viene. Pero tratar de la manera suput para. Pero tratar de. Vamos a darme cuenta que van a estar buscando nada en parte de nosotros. una negociación que se monta en un restaurante, se monta en una fábrica, en una industria, lo que sea, ¿cuánto está ganando? O sea, eso se entiende hasta por, por cortesía. Y hay que entender que necesitan los tiempos más. Si vamos en los negocios tradicionales, no, no hay que hacer resultados de 3 a meses, para llegar a un punto de equilibrio que pueden tardar 2, 5 años, lo que sea. ¿Ok? Entonces, eso es parte, claro es una norma de educación, pero también puedes trabajar con, con los regalos. No bueno, es fácil contar de, que, de, de� nosotros, pero de trabajar el sentido de descentral, entender de los especialmente los colombianos necesitamos el dinero para creer y eso es importante. Quiero llamar un ejemplo rápidamente para el tiempo de, de ello, me lo estoy tomando como un se centrae en persona del negocio, es un ejemplo, un ejemplo Me gustó, siempre, me gustó el proyecto, me gustó el estilo de vida, que yo pensé que era algo que podía cambiar tu vida, que que era la mejor opción y la única. O sea, yo tenía una carrera profesional de 100 y aquí me preguntaron qué es lo que queremos hacer. Queremos hacer un negocio de 100 euros, yo lo dije, sí me preguntaron, señor, con desde pequeñito. Dime cosas sencillas para que más adelante se hagan duplicar. Yo una recomendación, yo le dije hace 600 puntos, ¿ok? Para algunos, si no, para algo normal, para otros, una cosa, una meta, pero si si no, en el de 600 puntos, en esa cifra, yo que a veces en, en un negocio irricorio, en, en cualquiera económica o de, eventos, o de sociedad, es mucho más que ventas hoy Y yo dije, vamos a colocar una casa moderna La primera cosa, es la no tengo experiencia, me da miedo, todos los, todos los libros personales. Yo le para Cali, esto fue en Florencia, ta, para Cali y los... Luego, tío, la persona me estaba llamando, me dice, sí, yo quiero arrancar, pero este... para comercializar. Yo le dije, ¿quieres comer tú? ¿Cuál es tu sueño? ella me hizo mi mecazo que si sobrepasas en cada hora se va a hacer cuenta de que va ella, eh, lo hizo. Lo hizo puntos, algo de dinero yo le metí en que si quiere tomar esto en serio, haga 600 puntos al contrario un negocio no es un inventario no es que consumir el que uno no, cuando uno tiene sentido comercial una empresa comercial no va a ser, ok? Ahora si quiere ser más confortable puede hacer 200 o 300 puntos de lo que tú quieras. Entonces yo les recomiendo que hay cosas que no se le damos material negocio y entendamos que es un negocio, que no hay negocio de grandes inversiones y hay que hacer esas cosas mínimas. Ellos lo hizo y se descubrió a sí misma, se descubrió inclusive que lo buscaba comercializar. Comenzó a tener algunos clientes, un cliente de comercializar, de esta forma ganar me gané un de casi 80.000 pesos y usted lo puede hacer también eso me dio el crédito de partir de acá a esto para que las personas del grupo comenzaran a hacer lo mismo ¿ok? hice en este mes dejó como el 12% con 4 personas de 600 puntos y una persona más dejó bueno, el 12% ya generó como de 200 500, de pesos. De momento, ¿no? Entonces, ¿no? y ¿A que de ese momento ellos lo ganaron más de 18.000 pesos hasta los ...y muestro se lo veo feliz... ...a que estoy deteniendo como desarrollo... ...soy feliz, yo me ...me he tenido un plata... ...y por eso ya gente, ese cheque